El hombre se llamaba Prudencio Alberto Enrique Ceballos, el chito. La copla tiene a la luna como paloma trampeada para que el hombre la bese con la voz de la vidala. El carnaval de la Rioja, ebrio de amor y de albahaca, lleva una caja de luna con coplas de vino y chaya. Es el cantor riojano por excelencia. Si la luna pide coplas, Chayita yo le he Para que alumbre su pena La luna de carnaval Para que alumbre su pena La luna de carnaval Vamos para el agua negra Que nada te de faltar Serás mi caja chayera Lunita de carnaval Serás mi caja chayera de carnaval Lunita de carnaval Lunita de carnaval Voy a llamar a una amiga que tengo en San Juan 0264 Soy Mariela Castro Soy sanjuanina Vivo aquí desde de toda la vida y amo San Juan realmente. Uno de los lugares más emblemáticos que tiene San Juan es este Ixchigualasto, más conocido como el Valle de la Luna. Valle de la Luna, San Juan. Su característica principal es, por un lado, el paisaje, que es inigualable, porque tiene formaciones rocosas de distintas, distintas formas que lo hacen muy atractivo, por eso alguien lo comparó con el paisaje lunar y se le llama Valle de la Luna. Algunas formaciones son muy muy conocidas ya mundialmente, como el, el submarino, el hongo, la cancha de bochas, que la gente le ha ido dando esos nombres por la similitud que tiene justamente con esos objetos. Es verdaderamente un paisaje increíble donde se conjuga no solamente esta esta geografía tan tan exótica, sino también una cuestión como muy mística que tiene Ischigualasto. Pero por otro lado, Ischigualasto tiene una gran riqueza científica, tiene restos de dinosaurios de hace 230 millones de años. Allí se han encontrado los dinosaurios más primitivos del planeta. Es el único lugar en el mundo donde se puede ver este, una secuencia completa del periodo triásico, que es al que pertenecen todos esos fósiles. Estar ahí es, es, es bueno una mezcla de, de sensaciones. Tuve la oportunidad de estar en noches de luna llena, que es increíble, es increíble porque hay una una cuestión como muy mística, se conjuga el silencio, la naturaleza, la inmensidad de un paisaje así, no es cierto que la, las sensaciones que provoca son son muy difíciles de explicar. Cuidado, que anda el perro de la luna del Cuarteto Corazón. Somos los muchachos del Cuarteto Corazón. Peinados con azúcar, brillando como aviones. Somos los muchachos del Cuarteto Corazón. Somos los muchachos del Cuarteto Corazón. Germeses. Casamientos, bailongos, comuniones, cumpleaños, despedidas, bautismos, elecciones, peinados con azúcar, brillando como aviones, somos los muchachos del Cuarteto Corazón. Somos los muchachos del Cuarteto Corazón. Martes, sal si puedes, miércoles Etruria jueves baile y elección de la reina de la lluvia cuidado que anda suelto cantando su canción el perro de la luna del corte tu corazón el perro de la Más buenos que la virgen, más solos que la una Más vivos que las balas, más dulces que un bombón Peinados con azúcar, brillando como aviones Somos los muchachos de Cuarteto Corazón Somos los muchachos de Cuarteto Corazón Cuidado que anda bueno cantando su canción el perro de la luna del cuto corazón el perro de la luna del cuarteto corazón cuidado que anda suelto cantando su canción el perro de la luna del cuarteto corazón el perro de la luna del cuarteto corazón cuidado que anda suelto cantando su canción el Un recuerdo radial de Antonio Carrizo Hablando con el polaco Goyeneche Sobre Manzi, la poesía y la luna ¿Cómo era? Entonces Homero una vez me dijo que Por ejemplo, cuando Si vos salís a la calle A la puerta de tu casa a la noche Y ves la luna frente a, frente a vos sí. Esa es una luna Pero si vos vivís en una calle transversal la luna la tenés que mirar a tu izquierda o a tu derecha. Entonces otra luna. Entonces son las calles y las lunas suburbanas. Claro. Son, son diferentes. Claro, son otras lunas. Y qué lindo. son las calles y las lunas suburbanas, claro. son las llamaba luna Y era morocha Como aquella que acunan Mis arrabares Con la filosofía Del meca y ponga El barrio donde somos todos iguales yo la llamaba luna y fue a un cualquiera el barrio del invierno el muy taimano ese cruzo de amores en su camino y se llevó a mi luna que hoy llora tango Hoy canto para mi luna mi roja flor de Malvón ella me mira en su estrella y yo la sigo en la huella su nombre llora en Hoy canto para mi luna porque ella fue para mí por eso en tango la quiero porque en aquel entrevero juré vengarme y cumplir Soy Marcelo Simón, director de FM Folclórica Tenemos que ajustarnos al nombre de la radio Es una radio de folclore, no de tango esta. Radio en la que ahora estás vos Y vamos a ver si continúas Yo la llamaba Luna Y fue un cualquiera al barrio del invierno Mano, que se cruzó de amores en su camino y, y se llevó a mi luna que hoy llora en tango y se llevó a mi luna Encuentro mejor manera que cerrar este programa temático, hoy dedicado a la luna, con aquel artista popular no muy reconocido, ya que estuvo siempre eclipsado, por la figura de Don Atahualpa Yupanqui. Me estoy refiriendo al hombre que pisó el suelo de Cosquín y fue revelación a los 84 años. El folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años. Ah, la madrugada en que llegó de Santiago del Estero donde había nacido. Vio vio la luz, pero una una luz que había ahí. O sea que, claro, porque se usa como metáfora del nacimiento, pero habitualmente en nuestra casa no poner una galleta en toda la televisión, cosquín, imagínense. Cantalicio, de joven, supo ser arriero, pero después se olvidó. Cantalicio es el autor de la música de El explicado, un gato en el que explica justamente en un lenguaje accesible el significado de algunos términos criollos. El lutié interpreta en a continuación justamente de Cantalicio Luna El explicado. Se acaba. No. ¿A dónde se va? Primera, primero para pa <itsuye> mi caballo es el mejor aunque alguno esto le duela mi caballo es el mejor Noワ人uja, aunque alguno esto le duela galopando casi vuela si le clavo las rueitas pequeñas metálicas dentadas que se fijan a la bota del jinete que se clavan en las carnes del caballo al galopar pau pa pau pa paupa pau pa pau pa la la pa pa la, la. hay que clavarlas Ay, las, que acá, Las que acabo de explicar. La la la Elegante debe vestir el cantor de serenatas. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Debe que las patas con un buen par de alzado de fibra de cáñamo con forma de sandalia muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición. Pau-pa, pau-pa, alpargatas, pau-pa, pau-pa, para va pa la la. Conocemos de hace rato, el gato con relaciones, gato con pau, pala, la, la, gato con explicaciones. Primera. Segunda, va ahora, pedazo de animal Segunda. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. En su nido, el gancho y el paisano en su especie de choza alejada del poblado con paredes o sin y que puede preservar del intemperie lo que sea menester pau pa paña pau pa, pa, pa injo paradaba pa, pa la la la el paisano ¿sí? ha de vivir en, en su loft loft que acabo de definir A la vera del fogón, hay que ver la la la la la la la la la la a la vera del fogón Hay que ver la paisanada Menta canta y guitarreada Menta Pasteles de masa que se fríen o se hornean Y que tienen un relleno de carne Picada, condimentos, aceitunas y morrón Pastelitos dulces No, son ravioles No te das cuenta que son panqueques de carne van a ser Canelones ¿Dónde viste? Canelones y dulces de leche ¿Qué está Paupá, pa, paupá, pa. parenche, paupá, pau, pau. no dialoguen, paupá, pau. hay gente acá, paupá. Pau. ¡Huija! ¡Ayjuna! ¡A la voz de Aura! ¡Everybody! Conocemos de hace rato el gato con relaciones, gato nuevo es integral, gato con explicaciones. Conducción y realización, Martín Jiménez. Aporte creativo, Ignacio Guglielmi. Edición artística, David Esquenazzi. Sergio Hueve, Diego Rodríguez. Contacto mjiménez arroba radionacional punto gov punto ar.